aquí en la radio Puente Alto, como siempre, en este horario que es tan cómodo para nosotros y que nos gusta tanto. Eh, bueno, ¿por dónde partimos? Por una ambientación del, del mundo que estamos viviendo, porque tenemos que ver eh, que las cosas que les voy a comentar probablemente no salgan en, lo, en los medios masivos. Entonces, las cosas que les voy a comentar pueden eh, darnos cuenta un poco de lo del ambiente que estamos viviendo. Son noticias recientes, pero se las voy a comentar muy rápidamente. polonia se ofrece a estacionar armas nucleares de Estados Unidos en su territorio si Washington se lo pide. El vice vicepresidente polaco Jaroslav Kaczynski también propuso aumentar la presencia de de tropas estadounidenses en la frontera con Rusia. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Otra Ucrania con armas nucleares. Eso, eso significa. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en un discurso este jueves que la gente en Afganistán está vendiendo a sus hijos y partes de sus cuerpos para alimentar a sus familias en medio del colapso económico del país. Sin una acción inmediata nos enfrentamos a una crisis de hambre y desnutrición en Afganistán, afirmó Guterres. La gente ya está vendiendo a sus hijos y partes de sus cuerpos para alimentar a su familia ¿Se dan cuenta? La contrapartida de la guerra es esto. La guerra donde se gasta en tecnología y en armas de última generación cantidades inimaginables de dinero, Y en esos países como Afganistán, un país que hace poco atrás estaba en manos de Estados Unidos y, y, y fueron echados de allá, eh, ese país está con sanciones, obviamente, porque los norteamericanos se sienten humillados y, y evidentemente que la fortaleza que ellos tienen son las sanciones económicas. Entonces, un país así está... Imagínense en la situación extrema que estamos. ¿Usted cree que nosotros no vamos a tener que... vamos a ser inmunes a todo eso que pase? ¿Ustedes creen que ahora, en el final de los tiempos, no vamos a tener que pagar por lo que estamos haciendo los seres humanos? La humanidad... que vive cómodamente en sus casas y, y no sabe de esta horrible realidad... Va a que va a, va a quedar eh, eh, libre de cualquier cosa no ahí sí que estamos equivocados todos cual más cual menos indirectamente somos responsables eh, por no denunciarlo por no gritarlo por por no informarse por por cualquier cosa pero no podemos no podemos quedarnos callados con una cosa así Y lo menos, lo menos que podemos hacer es, es gritarlo y denunciarlo. Ahora, no queremos ser cómplices. Otra noticia. Trabajadores de un puerto italiano protestan contra el envío de armas a Ucrania y otros conflictos. Y a otros conflictos. Ni un centavo. Un rifle un soldado para la guerra. Bloqueamos nuestros puertos al tráfico de armas. Expresó un, en un comunicado la Coordinación Nacional de Trabajadores Portuarios. La ciudad italiana de Génova ha sido este jueves escenario de manifestaciones en las que estudiantes y grupos de trabajadores en uno de los puertos más grandes del país mostraron su rechazo al conflicto en Ucrania y al comercio de armas que apoya los conflictos militares en todo el mundo. Estos, estas armas eran llegadas a Ucrania como como parte de la ayuda humanitaria. Las protestas coinciden con el ataque previsto de uno de los barcos de la flota Barii que cargan armamento con destino a Arabia Saudita para el conflicto de Yemen, informan medios locales. Ahí hay otro conflicto donde la gente se está muriendo de hambre. Eh, ahí está involucrado Occidente y Arabia Saudita. ¿Creen ustedes que eso va, va a quedar así? No, debemos pagar por eso. Porque la gente ha muerto de la manera más terrible. Morir de un balazo es mucho más... ...humanitario, llamémoslo entre comillas... ...que morir de hambre... ...porque en usted yo nos imaginamos... ...lo que significa morir de hambre... ...ahora, respecto de la campaña mediática en Ucrania... ...Moscú presentará pronto pruebas... ...de que los soldados rusos no tienen nada que ver... ...con los asesinatos civiles en Bucha... ...es una ciudad de Ucrania... ...Klin Gringwald, sobre Bucha dice... ...es un alarmante... ...es alarmante que gente vea imágenes publicadas... ...por un país en guerra... ...y declare que es hora de la Tercera Guerra Mundial. El embajador ruso de los Estados Unidos dice... ...Washington oculta el hecho de que Bucha fue atacado por las fuerzas ucranianas... ...tras la retirada de las tropas rusas. Vamos a limpiar la ciudad, vamos a reconstruirla... ...hablan los niños de mariúpol una ciudad de Ucrania... ...que permanecieron ocultos en los sótanos por la guerra analista español que estuvo en el Donbass denuncia los crímenes de nacionalistas ucranianos y la parcialidad de los medios occidentales. El nacimiento de un nuevo sistema monetario multilateral. Un analista explica las implicaciones de la decisión de Rusia de vincular su moneda, el rublo, al oro. Esto esto esto de las sanciones, eh, como ustedes deben haber escuchado, porque eso se habla mucho por aquí, aunque quizás en los medios masivos probablemente no pero esto de las sanciones ha sido un verdadero disparo en el pie y, y se está produciendo la desdolarización del sistema económico mundial, porque tanto China como Rusia, India, Irán, y los países del BRICS, que son Brasil, que son Sudáfrica, y no me acuerdo cuál otro más, eh, acaparan un porcentaje importante de la economía mundial y ellos van a dejar el dólar de lado. Y por una razón muy lógica, porque corren el riesgo de que ante cualquier capricho eh, sean retenidos sus fondos eh, por los bancos. Ustedes saben que cuando hay una transacción, por ejemplo, en moneda dólar, el, el sistema SWIFT obliga a, yo lo expliqué en un programa anterior, obliga a pasar por un banco corresponsal norteamericano. Si yo voy a mandar un, un dinero, por ejemplo, a España, del Banco Santander de aquí de Chile, lo mando, lo mando a España, <risa> sería lógico que fuera el Banco Santander España, cierto sería como bastante lógico. Para mandar dinero así tengo que pasar por un banco corresponsal norteamericano que me da un código que se llama el código SWIFT. Yo mando eh, los dineros, en la moneda que yo quiera, tienen que pasar por un banco norteamericano. Así está establecido el sistema económico mundial. con este Con estas sanciones, lo único que han hecho los norteamericanos y los europeos especialmente, dispararse en el pie y están haciendo que todos los países o la mayoría de los países arranquen del dólar y también del euro por la posibilidad de que la retengan las platas entonces van a destruir sus propias economías los sancionadores de Rusia Estados Unidos trató de que China se doblegara a su voluntad pero China no es cualquier país China no, no se doblega ante nadie entonces China eh se acercó más a Rusia incluso, y con eso se formó un verdadero bloque que parece absolutamente incontrarrestable y evidentemente que todos los especialistas dicen que se avecina el nuevo orden mundial, digamos, de, de en el sentido de que el, el mundo ya no va a ser más unipolar y que el, el, el, el contrapeso China-Rusia es absolutamente incontrarrestable. Eso es lo que dicen los especialistas. Bueno, vamos entonces eh, con más noticias o con más más comunicados a ver que para seguir comentando algo de lo, de lo que pasa en Ucrania se fabrican historias de supuestos crímenes de militares rusos mientras la, las tropas de Kiev son las que en realidad cometen las atrocidades y hay un, un sinnúmero de testimonios hay videos que han llegado por la red incluso que son impre, impresionantes en fin Occidente se siente obligado a construir el escenario de que el ejército ruso también comete ese tipo de crímenes y eventualmente llevar a las autoridades rusas a tribunales internacionales. Una mujer mira a militares ucranianos que caminan en bucha. El analista internacional José Antonio Ejido denunció en una entrevista con RT que Occidente fabrica historias de supuestos crímenes de los militares rusos durante la operación especial militar desde Moscú. Mientras que, lo que los que en realidad cometen las atrocidades son las tropas de Kiev. El experto señaló que las numerosas acciones terribles cometidas por las fuerzas ucranianas, en particular los masacres, los malos tratos a minorías como los gitanos, los abusos contra los prisioneros rusos, están documentadas y distribuidas por internet. Hay evidencias de las personas interesadas en saber la verdad, de que los crímenes ucranianos son verdad. Mientras las pruebas de las atrocidades rusas son un poco chapuceras, agregó el analista. Por ello el mundo occidental se siente obligado a construir el escenario de que el ejército ruso también comete este tipo de crímenes y eventualmente llevar así a las autoridades rusas a un tribunal internacional. Asimismo el analista lamentó que en medio del conflicto militar sea difícil contrastar lo que tiene de verdad y lo que tiene de mentira la versión de todas las partes, especialmente tras el cierre de RT en Europa Occidental. Recientemente se han difundido imágenes obtenidas en la localidad ucraniana de Bucha, situada en las inmediaciones de Kiev, que muestran cadáveres de civiles en las calles, algo que el Ministerio de Defensa de Rusia calificó de provocación. Asimismo, el organismo rechazó las acusaciones de que sus militares habían asesinado a los residentes en Bucha. A ver, la desnazificación de la repúblicas popular de Donetsk y Lugansk es el escollo de un futuro acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. Mientras los ucranianos nazis sigan cometiendo crímenes de horror contra las poblaciones civiles independentistas, consideró el analista en Relaciones Internacionales de Nicaragua, Manuel Espinosa, la desnazificación tiene que terminar hasta que se extermine el último núcleo de nazismo en esa región para que haya paz. Hoy son zonas a merced del nazismo, manifestó el director del Centro Regional de Estudios Internacionales. El martes las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron en Estambul, eh, Turquía, en una cuarta ronda de negociaciones para la búsqueda de la paz, donde las autoridades de Kiev expresaron las cuestiones de Crimea y Donbas ya están zanjadas. Según declaró el miércoles el ministro de Exteriores Sergey Lavrov. Bueno, eso es importante porque Donbas y Crimea ya no son materia de, de de litigio, digamos, ya se acordaron cómo va a ser la cosa. O sea, Crimea es ruso y no se y no se discute. Y el Donbas son repúblicas autodeterminadas por su propia voluntad, pero no pertenecen a Rusia, sin embargo son independientes. No obstante, para Spinoza, las partes negociadoras deben dar una mirada a las comunidades víctimas del asedio y la agresión de los ucranianos nazis, quienes son tratados como criminales, y el odio a las repúblicas independentistas persistirá mientras los medios de información de Occidente presentes como criminales a los civiles rusos la OTAN y Estados Unidos han estado financiando a los medios de información masiva para alimentar el odio a todo lo que sea ruso, a lo que vuela a ruso. Por ejemplo, el idioma ruso en las regiones del Donbass es algo considerado un crimen hablar ruso. Y allí, en las regiones que se están <coughs> liberando la mayoría de personas, son rusas y rusas Entonces, ¿las van a exterminar a todas? ¿Van a repetir un holocausto como hicieron con los judíos? Entonces, este tipo de cosas hay que contarlas y terminarlas, expresó el analista. <coughs> Aunque las negociaciones entre Rusia y Ucrania no son definitivas, Lavrov consideró que es un avance sustancial, porque los negociadores ucranianos confirmaron la necesidad de garantizar un estatus no alineado y no nuclear de Ucrania así como de mantener su seguridad fuera de los marcos de la alianza atlántica. El analista de Nicaragua consideró que el avance de las pláticas trae un alivio al mundo, que está expectante de la operación de desmilitarización y desnazificación que ordenó el presidente Putin el pasado 24 de febrero. Es un avance en la búsqueda de la solución pacífica al conflicto que existe, sobre todo porque ya el mundo, con gran tristeza y preocupación, está viendo que de no desistir la parte ucraniana en sus aspiraciones eh, a tomar la península de Crimea y la República de Donetsk y Lugán, en la región del Donbass, con el uso de la fuerza militar, va a llevar a una confrontación mayor de Rusia con Europa y la OTAN. Y eso pone en peligro la paz mundial, dijo Spinoza. La verdad es que ahí eh, hay una especie de contradicción, porque él mismo decía que ...el tema de Crimea y donbas ...ya están zanjados... ...entonces... ...quedan otros detalles... ...seguramente... Eh, ...en qué carácter va a quedar... Eh, ...Ucrania como protectorado... ...en qué carácter va a quedar... ...pero no puede quedar abandonada porque... ...van a llegar los... ...los señores de la guerra... ...a tratar de buscar... Eh, ...nuevas provocaciones... Eh, ...así como tienen... ...están buscando otras Ucrania en Polonia en Georgia, y en diferentes países eh, que limitan con Rusia. Eh, ellos necesitan la guerra, sí o sí. Eh, Biden eh, es el peor presidente, según ellos mismos, los norteamericanos, eh, evaluado por su misma gente. Y lo único, dicen, para que vean ustedes cómo son las cosas, dicen los especialistas norteamericanos, de que lo único que le puede salvar el pellejo es la guerra. Y la guerra, acuérdense que está eh, metido también su hijo en el tildado de corrupto en, en, en Ucrania. Entonces, tiene muchos intereses y, y está comprometiendo al país por sus intereses particulares también. Entonces, eh, yo no soy tan optimista, digamos, como este analista. Eh, seguramente yo no sé tanto como él, pero la verdad es que por lo que uno ve en otros países, eh, creo que la guerra podrá disminuir acá en Ucrania, pero va a reventar en otro lados o sea, no me cabe ninguna duda, ya cuando cuando ha llegado este nivel de, de relaciones, cuando ya eh, han llegado a insultarse los presidentes de, de las potencias al extremo que lo han hecho... Eh, es muy es muy difícil que haya paz esto esto revela el estado de la civilización humana a lo que hemos llegado y, y caminamos a pasos agigantados hacia la autodestrucción probablemente por medio de la guerra entonces esto es un tema que vamos a estar así disminuyendo un poco un acuerdo de paz o que un un alto al fuego pero esto no va a parar el respecto declaró que es positivo que sea Turquía que ha vendido drones a Ucrania para la guerra la anfitriona de las negociaciones así como el avance en la discusión que garantice los corredores humanitarios sin agresión de parte de las tropas de Kiev es <coughs> e importante que Turquía sea parte de la, del negociador y y como se dice, mediador, para que no esté y no se meta en el conflicto, porque Turquía estaba nada menos que vendiéndole drones a los ucranianos, aviones no tripulados de Ucrania que son de alta tecnología. Entonces cuando una parte vende a una parte en guerra, significa que la guerra le está dando un beneficio, pero en general es avanzar en los corredores humanitarios, porque también entiende que es necesario desnasificar ese país los corredores humanitarios son fundamentales para sacar a la gente y así poder hacer una limpieza mayor. En este momento los grupos nazis se esconden El, tras la gente, lo usan como escudo humano y, y los rusos no, no atacan al barrer, no barren, justamente porque hay mucha gente inocente ahí. Entonces por eso que es importante los corredores humanitarios y por lo mismo eh, los los soldados nazis de Ucrania han estado disparando a la gente que arranca por los corredores humanitarios. Hemos visto videos donde se han atacado automóviles con familias completas eh, que han arrancado por los corredores humanitarios. Entonces, eh, es un tema que está... Eh, creo que por ahí va a la, la, empezar a, a solucionar algo es el tema de los corredores humanitarios un especialista en política internacional expresó que hay que bajar la guardia con Estados Unidos y los países de OTAN, que son los beneficiados en, con el conflicto. Estados Unidos y una Unión Europea no están interesados que Ucrania termine el conflicto, porque ellos se están beneficiando. El complejo militar e industrial se está beneficiando de todo esto con la venta de armas. Entonces allí le corresponde a Rusia y a los mismos ucranianos buscar recursos por todos lados los caminos de la paz finalmente valoró que de no sacar voluntades entre las naciones en conflictos Estados Unidos buscará la renovación de las operaciones militares para una segunda etapa era un poco lo que estábamos comentando ¿no? entonces eh, seguimos El sadismo es una característica marcada por el fascismo racista o nazismo y se muestra con orgullo en la Ucrania de hoy, como esta cadena de videos de teléfonos móviles. Bueno, aquí hay una cadena de videos que ni le cuento. Batallón Azov, un regimiento de la Guardia Nacional de Ucrania con una bandera de la OTAN, una de Azov y una nazi. Fue publicado... Como una, como una cadena de tweets durante el 20 al 22 de marzo por un Juan sin miedo, cuya cuenta luego fue suspendida por Twitter porque estaba exponiendo públicamente las verdades sobre Ucrania que la megacorporación de Estados Unidos asiduamente suprime al conocimiento del público de Estados Unidos y sus aliados los tweets sin miedo, probablemente un seudónimo para reducir la probabilidad de que sea encarcelado o incluso asesinado por agentes del gobierno, los introdujo, como se muestran las copias archivadas de que se habían hecho de la cadena y que están enlazadas aquí, incluyendo algunos de los, tuits, los tweets individuales aquí, diciendo cientos de civiles han sido castigados por diversas razones en Ucrania, por grupos paramilitares y la Guardia Nacional. Son imágenes muy, pero muy fuertes. Torturas, abusos, humillaciones, incluso de niñas, niños, y violaciones también. Allí se muestran dolorosos rituales de humillación que tratan a las víctimas como si fueran carne. Animales que los perpetradores creen que no tienen más valor que su carne. Estas víctimas son untermensions, o sea, subhumanos, en opinión de los perpetradores. Cientos de civiles han sido castigados por diversos motivos en Ucrania, por grupos paramilitares. No hay un motivo claro para esto, son abusos ilegales. Ellos son etiquetados como merodeadores. Esto puede incluir a hombres que no quieren luchar, que son sospechosos de simpatía rusa, saqueadores o personas que buscan comida. Las últimas noticias, Selenki, es una persona LGTBI-fóbica. La legislación pasada de su partido contra la propaganda homosexual y transexual y contra el matrimonio o la adopción gay. Su política social en relación con el conflicto con el colectivo LGTBI es una copia de la de Putin. Según el informe en un laboratorio de estudio no estadounidense, es objetivo y de la propaganda homosexual de Zelensky. El batallón Azov son las fuerzas militares nazis de élite de Ucrania, como eran las SS de Hitler, y están entrenadas y armadas por el gobierno de Estados Unidos, incluida la CIA. Este batallón lidera el resto de la fuerza del gobierno ucraniano que han estado desde el 2014 bombardeando la región escindida del Donbass, tratando de matar a tanta gente como sea posible allí pero que estaban siendo restringidas por la Unión Europea para que Ucrania cumpliera con las reglas para ser aceptable para unirse a ella un nazismo tan flagrante es inaceptable para la Unión Europea aunque Estados Unidos básicamente contrata a esos nazis para que hagan su trabajo en Ucrania porque los nazis ucranianos Odian a los rusos con pasión y están encantados incluso de arriesgar sus propias vidas con tal de matar a los rusos. Matar a rusos ha sido su especialidad desde al menos la década de 1930. De hecho, algunos de los soldados ucranianos se alegran de torturar hasta la muerte a los residentes prorrusos del Donbass capturados. Eso es puro sadismo. Entonces, esta fuerza Azov que los actores dirigentes estadounidenses contrataron junto con la contratación de los dos partidos políticos abiertamente nazis de Ucrania para dirigir la nueva Ucrania y Semeniaka se ha convertido en la principal ideóloga del batallón Azov. Ha arraigado el movimiento de Biletsky en muchos filósofos europeos, de modo que es un conjunto de pensamiento supremacista blanco que tendrá cierto atractivo en toda la Unión Europea, no solo en Ucrania. Esto ayudará a los líderes de Estados Unidos a mantener a los líderes de la Unión Europea bajo control, como Victoria Nuland dijo famosamente, que se joda la Unión Europea porque si la facción abiertamente nazi finalmente reemplaza a los líderes actuales de la Unión Europea, entonces no habrá ninguna resistencia efectiva contra la entrada de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN, y la consiguiente colocación de las armas nucleares de Estados Unidos a solo 7 minutos de vuelo de impactar en Moscú. ¿Se dan cuenta cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? es un objetivo pero siniestro, y es la autodestrucción, porque atacar a Rusia significa la, el fin de la civilización, así de simple. Es imposible vencer a Rusia, absolutamente imposible, lo han dicho los grandes especialistas, tiene un sistema eh, perímetro o mano muerta que se responde solo, además tiene los mejores sistemas de defensa y de guerra electrónica, eh, tiene la respuesta para destruir con misiles hipersónicos toda Europa y Estados Unidos en un abrir y cerrar de ojo. Entonces, eh, atacar a, a Rusia con un misil nuclear es la destrucción de la humanidad. Así de simple. Los dirigentes eh, estadounidenses fueron muy astutos al contratar al batallón Sob y a otras organizaciones nazis ucranianas para llevar a cabo su plan contra Rusia, porque a diferencia del nazismo alemán, que era obsesivo contra los judíos, los nazis ucranianos son obsesivos contra los rusos, <coughs> y ahora dirigen las fuerzas militares de la nación que limita más cerca que cualquier nación que tenga como objetivo Moscú. Es mucho más barato usar soldados ucranianos que usar soldados estadounidenses, para liberar esta fase de la larga guerra de Estados Unidos para conquistar Rusia. Y así, durante junio del 2011 hasta febrero del 2014, Obama se apoderó de Ucrania en un golpe muy sangriento. Luego hizo que su régimen títere matara a todos los burdantes prorrusos que pudo, especialmente en Tomás, que había votado en un 90% al presidente ucraniano democráticamente elegido, que Obama había derrocado. Cuando el presidente ucraniano Zelensky fue preguntado el 20 de marzo por Fared Saskaria de la CNN sobre las acusaciones de Rusia de que el gobierno ucraniano es nazi, Zelensky se burló de la propia idea porque el mismo judío y porque el régimen nazi ocupó todo el territorio de Ucrania y Ucrania luchó contra los nazis pero Rusia supuestamente no lo hizo. Sin embargo, en los hechos históricos reales, la única región de la Unión Soviética que apoyó en gran medida a los nazis fue el oeste de Ucrania, alrededor de Leópolis, ninguna parte de Rusia donde los nazis eran abrumadoramente odiados. La asociación con el nazismo hoy día de las regiones de Ucrania y su afiliación con el nazismo del pasado resulta tan intrigante como depolorable Zakaria no señaló ninguna de las flagrantes mentiras de Zelensky por supuesto eso es normal en los medios de occidente. aquí se pueden encontrar muchas de las verdades sobre las que también mienten para encubrir la relación con la contratación y el armamento del régimen imperialista aliado de Estados Unidos de grupos yihadistas suníes para derrocar y suníes. los suníes son los, los los árabes que están del lado de Arabia Saudita de emiratos árabes de Qatar etcétera etcétera para derrocar y reemplazar a los gobiernos pro rusos y pro iraníes que son los chiitas en oriente media las operaciones de cambio de régimen del régimen de Estados Unidos de una parte diferente del mundo pero con el mismo fin que es el control global de Estados Unidos esto está, es realmente eh, impactante y apasionante por eso que no quiero abrumarles demasiado con esto pero es realmente hay mucha información y, y es muy interesante para entender lo que se está jugando acá Putin declaró como uno de sus objetivos principales sino absolutamente principal en su operación especial en Ucrania era desnazificarla ojo Putin tiene la película clara, porque sabe que su país, eh, la ex Unión Soviética, luchó contra los nazis y derrotó a los nazis, pero que le costó muchas vidas humanas. 27 millones de rusos murieron para proteger a su nación de los nazis. Entonces Putin lo que haga, primero tendría que desnazificar a Estados Unidos porque los nazis de Ucrania sirven a los multimillonarios estadounidenses que efectivamente son dueños del gobierno de Estados Unidos y no necesariamente a los multimillonarios que son dueños del gobierno de Ucrania que igualmente contribuyen a la financiación del batallón Azov y otras organizaciones nazis por lo tanto las únicas obsesiones de Putin y de Rusia son por un lado conquistar y retener durante varios años el control de al menos lo que había sido la parte pro prorrusia de Ucrania el sureste de Ucrania, en cuyo caso habrá una posibilidad a largo plazo de que Estados Unidos sea derrotado o bien, por otro lado, que la propia Rusia sea derrotada, engullida por los multimillonarios que controlan Estados Unidos y sus naciones vasallas. La tercera posibilidad sería la Tercera Guerra Mundial, que sería una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, lo que supondría que el mundo entero, especialmente esos dos países, fuera extinguido. Esas son las opciones, no hay más. Bueno, eh, la verdad es que día es muy muy interesante de lo que hay aquí. Eh, pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema, porque si no, no nos vamos a comer el programa con esto. Bueno. el nuevo orden mundial que se está preparando con el texto con el pretexto de la guerra en ucrania el conflicto en ucrania no fue abierto por rusia el 24 de febrero sino por ucrania una semana antes bueno yo diría ocho años antes con la golpe de estado de, de maidán eh, empezó este conflicto este, esto incluso antes porque se habla de que este movimiento empezó el 2011 la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, es testigo de ello. Este conflicto periférico había sido planeado por Washington para imponer un nuevo orden mundial del que había que excluir a Rusia y luego a China. No nos dejemos engañar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó carnicero a su ruso Vladimir Putin. Recordemos que antes le había dicho que era un criminal. ¿Se acuerdan ustedes? Casi al principio de su mandato. Luego dijo, por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder. El Departamento de Estado trató de restar importancia a estas declaraciones asegurando que el presidente Biden solo hablaba de ejercer el poder solo en los vecinos de Rusia, pero no especificó dónde ejercería Rusia ese poder. Las operaciones militares de Rusia en Ucrania llevan más de un mes y las operaciones de propaganda de la OTAN mucho más de un mes y medio. Como siempre la propaganda de guerra que los anglosajones coordinan desde Londres, desde la Primera Guerra Mundial los británicos han adquirido un saber hacer sin parangón. En 1914 lograron convencer a su propia población de que el ejército alemán había llevado a cabo violaciones masivas en Bélgica y que, era el deber de todo británico acudir al rescate de esas pobres mujeres. Era una versión más limpia que el intento del kaiser Guillermo II de competir con el imperio colonial británico. Al final del conflicto, la población británica exigió que se compensara a las víctimas. Se hizo un censo y se comprobó que los hechos habían sido extraordinariamente exagerados. Esta vez, en 2022, los británicos consiguieron convencer a los europeos de que el 24 de febrero los rusos habían atacado a Ucrania para invadirla y anexionarla. Moscú intentaba reconstituir la Unión Soviética y se preparaba para atacar sucesivamente todas sus antiguas posesiones. Esta versión es más honrosa para Occidente que evocar la trampa de tus híbrides. Volveré sobre esto. En realidad, las tropas de Kiev atacaron a su propia población en Donbass. En la tarde del 17 de febrero, luego Ucrania agitó un trapo rojo frente al toro ruso con el discurso del presidente Zelensky ante los políticos militares de la OTAN reunidos en Minish, durante el cual anunció que su país iba a adquirir armas nucleares para protegerse de Rusia. El presidente Zelensky declaró la guerra a Rusia al ordenar a las tropas banderistas, que son las nazis, incorporadas a su ejército, que atacaron a ciudadanos rusos en el Donbass a partir del 17 de febrero. Luego agitó el trapo rojo frente a los líderes políticos de los países miembros de la OTAN y declaró que iba a adquirir la bomba atómica, en violación de los tratados internacionales. No me creen, aquí están las lecturas de la OSCE desde la frontera del Donbass. No había habido combates durante meses, pero los observadores, observadores de la organización neutral, observaron 1.400 explosiones diarias a partir de la tarde del 17 de febrero. Inmediatamente las provincias rebeldes de Donetsk y Lugansk, que seguían considerándose ucranianas, pero reclamaban su autonomía dentro de Ucrania, desplazaron a más de 100.000 civiles para protegerlos. La mayoría se retiró al interior de Donbass, pero otros huyeron hacia Rusia porque bueno esto está en la frontera con Rusia Ucrania pero en la frontera con Rusia en el 2014 y el 2015 cuando una guerra civil había enfrentado Kiev con Donetsk y Lugansk los daños materiales humanos eran solo una cuestión de asuntos internos de Ucrania sin embargo con el paso del tiempo casi toda la población ucraniana de Donbass se planteó emigrar y adquirió la doble nacionalidad rusa por lo tanto el, el ataque de Kiev y la población, a la población del Donbass del 17 de febrero, fue un ataque a los ciudadanos ucranianos rusos. Moscú acudió a su rescate de urgencia a partir del 24 de febrero. La cronología es indiscutible. No era quien Moscú quien quería esta guerra, sino Kiev, a pesar del precio previsible que tendría que pagar, que es lo que hoy estamos viendo. Volodymyr Zelensky no solo declaró públicamente que no quería resolver el conflicto del Normansk, aplicando los acuerdos de MIGS, sino que prohibió a sus conciudadanos hablar en ruso en las escuelas y en las administraciones, y lo que es peor, firmó el 1 de julio del 2021 una ley racial que excluye de facto a los ucranianos que alegan su origen eslavo, del disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El ejército ruso invadió primero el territorio ucraniano, no desde el Donbass, sino desde Bielorrusia y Crimea, Destruyó todas las instalaciones militares ucranianas utilizadas por la OTAN durante años y combatió a los regimientos. Ahora se dedica a aniquilarlos en el este del país. Bueno, eh, decir aquí que en los últimos ocho años entre 13.000 y 22.000 civiles han sido asesinados en el Donbass, dependiendo si uno se refiere a las estadísticas del gobierno ucraniano, que son 13.000, o las del ruso, que son 22.000 hagamos un promedio, que deben ser más o menos unos 18.000, ¿cierto? Entonces, eh, eso es lo que podemos decir, y ese fue el comienzo de esta guerra. Pero esta guerra eh, venía siendo promocionada, como comentamos ahí, con varios hechos importantes, venía siendo promocionada desde Occidente, muy particularmente de Estados Unidos, porque el objetivo siempre es el mismo. El objetivo es alcanzar a Rusia, destruir a Rusia, conquistar Rusia. Eh, Rusia es un inmenso territorio, con muchos recursos, y, y los países europeos dicen que es demasiado grande el terreno de Rusia como para no compartirlo. Entonces, esos son los apetitos que ellos tienen. Ustedes comprenderán que Rusia no va a ceder ni un centímetro, ni una mínima parte de su territorio. Entonces qué quiere que les diga ahora vamos a a ver vamos a cambiar un poquito de tema eh, para no hacer tan monótono el tema eh, vamos a hablar de de unas profecías que eh, que son muy interesantes. De unas apariciones en España que tienen eh, relación con la guerra nuclear y los tres días de oscuridad. Les voy a mencionar esto. Para purificar este mundo y echar de él la maldad que ha entrado como un rayo, la posibilidad de una guerra nuclear le fue dicho por el Señor y la ubica después del aviso Como prolegómeno del castigo Prolegómeno, perdón, del castigo Y lo cuenta de esta interesante manera Un hombre poderoso de la alta sociedad será asesinado y comenzará una guerra Entonces intentarán desembocar en una guerra nuclear Pero mi padre dibujará en el cielo una cruz que se mantendrá durante siete días Cuando concluya el tiempo establecido, 10 minutos antes de llegar la medianoche, un gran terremoto sacudirá la tierra, con una duración de ocho horas. Ocho horas de terremoto. ¿Usted cree que con un terremoto de ocho horas no vamos a estar todos de rodilla Y comenzará el primer día, donde mis ángeles ejecutarán la justicia establecida. Entonces nos pide, en ese momento debéis arrepentiros. Debéis arrodillaros y deber alabar al padre y contemplarlo pero antes del castigo habrá tres días de oscuridad nuestra señora la describió cómo serían los tres días de oscuridad y le dijo entre marzo y abril no salgáis mucho de vuestras casas habrá un día de tinieblas después 40 días normales después vendrá otro día de tinieblas después otros 40 días normales Y después vendrá otro día de tinieblas y después 40 días normales de nuevo. Y finalmente el castigo. O sea, tres series de un día de oscuridad separado por 40 días normales y luego castigo. Y esto es lo que sería el aviso según esta aparición. Y le fue dicho también que al final, o sea, en el castigo, vendrá una lluvia de fuego sin interrupción empezando durante una noche muy fría, la noche será gélida, rugirá el viento, poco después de algún tiempo se oirán muchos tronos y una cruz muy grande quedará en el cielo que se verá desde cualquier lugar de la tierra, entonces debemos cerrar todas las puertas y ventanas, no hablar a nadie que se encuentra fuera de nuestra casa, arrodillarnos delante de, de un crucifijo y a, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir protección, a la Virgen. En Tronsen vendrán los ángeles exterminadores que pasarán por cada puerta y por cada casa e irán exterminando las almas que no se arrepintieron cuando Dios les dio el aviso. Esto se parece mucho a lo que pasó en el Éxodo. Aquellos que no hicieron caso morirán inmediatamente porque el viento traerá gases venenosos que se esparcirán por toda la tierra. Al término de tres noches se acabarán los terremotos y al día siguiente brillará el sol y de gran manera Los ángeles del cielo traerán consigo La tierra A la tierra el espíritu de paz Y un sentimiento inmenso de gratitud Embargará a aquellos que sobrevían A este terrible juicio de Dios Y ante esta tribulación Que le fue contada El Señor le dio un mensaje de tranquilidad Aquellos que esperan en mí Y crean en mi palabra No deberán tener miedo Porque yo no les abandonaré No les abandonaré, perdón Ni tampoco olvidaré a los que propaguen mis mensajes. Ahora tenemos... Eh, nos queda tiempo todavía, sí. Un tema un tanto distinto, dice... Entronizaron a Lucifer en el Vaticano quiénes lo hicieron y cómo lo hicieron. Entronizar significa eh, de alguna manera eh, en forma espiritual posecionar un espíritu, posecionar eh, eh, o sea, posecionar el espíritu que, pa, pa, patro, que patronímico de Lucifer en el Vaticano. ¿Cuál fue el objetivo de la entronización y cuál ha sido el resultado? Siempre que en un lugar está actuando Dios, está el maligno tratando de torcer lo que pasa allí. Por eso el principal lugar que en que el demonio enfoca sus baterías es en el Vaticano. Y allí obviamente puede reclutar a algunos para sus planes, porque en última instancia Dios le ha dado a los hombres la libertad de elegir. Y hay una denuncia especialmente explosiva sobre la entronización espiritual de Lucifer en una misa negra en el Vaticano aquí hablaremos sobre esta entronización esta entronización de Lucifer nadie habla de esto en realidad quienes hipotéticamente la hicieron qué consecuencias tuvo y qué ramificaciones profundas tuvo en 1947 se produjo una aparición de la Virgen María en Roma conocida como la Virgen de la Revelación o de Tres Fontanes a Bruno Cornaciola, un comunista que se convirtió. Hicimos un video sobre ella. Fue aprobada y allí Nuestra Señora hizo una terrible profecía que se ha difundido muy poco, porque no quieren que se difunda. Toda la Iglesia pasará por una tremenda prueba para limpiar la podredumbre que se ha infiltrado. Y agregó, la ira de Satanás ya no se detiene. El espíritu de dios es retirado de la tierra la iglesia quedará viuda Se, será dejada a merced del mundo reúnanse bajo el estandarte de cristo trabajando así veréis los frutos de la victoria en el despertar de las conciencias al bien y hay un secreto a voces entre los exorcistas mayores de que algo sucedió a mediados de 1963 y que hizo los que los exorcismos comenzaran a durar meses y años en lugar de días. El poder del exorcismo depende en gran parte de la santidad de la Iglesia, por lo que posiblemente ha habido un hecho que lo detonó. El padre Marachi Martin escribió un libro en 1996 cuyo título en español es La casa azotada por el viento, o El último papa, donde da la explicación que dice que el 90% de lo que relata Sucedió efectivamente, pero que los personajes tienen nombres distintos. Allí cuenta un acto de entronización del Lucifer en la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1963 en la capilla de San Pablo en el Vaticano, el mismo día de la coronación del recién elegido Papa Paulo VI. En esa oportunidad participaron sacerdotes, obispos, poderosos personajes seculares y, por lo menos un cardenal. La entronización se habría realizado, según Martin, en una misa negra, o sea, la misa tradicional en latín, dicha al revés, completada con sacrificios y con el altar, que es una mujer joven. Y curiosamente, ese mismo día, el 1 de junio de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy estuvo de visita oficial en Roma. Lo decimos solamente a efectos de inventario, pero nadie ha afirmado rotundamente que participó en la entronización. El padre Malachi Martin dijo al padre Brian Harrison que el acto satánico en el Vaticano se hizo conocido porque uno de sus participantes se arrepintió un tiempo más tarde en su lecho de muerte y confesó este grave pecado. La entronización de Lucifer en el Vaticano, se realizó en el mismo momento que sucedió una misa negra, sacrílega, en Charleston, Carolina del Sur, en la que dice Malachi Martin participaron hartos cargos eclesiásticos del Vaticano por teléfono. Y 33 años después, el 1 de julio de 1996, el padre Brian Harrison, que estaba en Roma, y el padre Malachi Martin, que estaba en Nueva York, realizaron misas de reparación contra este ultraje en los dos lugares donde se llevó a cabo simultáneamente la ceremonia luciferina paralela en Roma y en la costa este de Estados Unidos. Ahora muchos se preguntarán si esto que relata Marachi Mastin sobre la entronización en el Vaticano y la misa negra simultánea en Charleston no es solo un desvarío, una duda es que hizo es por qué hizo una novela y no lo denunció directamente y en una entrevista de un New American Martin despeja esto diciendo que la ceremonia efectivamente ocurrió como él ha descrito, y agregó que la única forma en que podría decirlo para llegar a todo el mundo es en forma de novela y hay otros que confirman el actuar satánico del en el Vaticano el padre Gabriel Amor ha dicho varias veces y escrito en libros que en el Vaticano hay sectas satánicas no se ven, pero están allí y ha dicho también que los participantes Llegan hasta el colegio cardenalicio, o sea, denunció a que hay cardenales satánicos, el padre Gabriel Amor, que el principal exorcista que ha habido. Ustedes saben que los sacerdotes exorcistas son los únicos verdaderos sacerdotes, porque si no fueran verdaderos no podían sacar demonios. También está la enigmática frase de Pablo VI en 1972 donde advirtió que el humo de Satanás había penetrado en la iglesia. Tenemos algo indirecto de las visiones de Ana Catalina Emmerich sobre la iglesia del futuro, en que fue le fueron mostrados los actos más sacrílecos de los sacerdotes y la jerarquía. Y podemos interpretar en este sentido la visión que tuvo León 13 del otorgamiento de mayor poder a Satanás y de una legión de demonios atacando el Vaticano. Por lo cual describió escribió la oración a San Miguel Arcángel para recitar al final de la misa, pero que curiosamente fue quitada luego del concilio Vaticano II. Las denuncias de Malachi Martin sobre este pacto no se detienen en ese libro, sino que las amplía en otros. Por ejemplo, en otro libro un papa, supuestamente Pablo VI, deja un relato secreto de la situación sobre su escritorio para el próximo ocupante del trono de Pedro, el que resulta ser Juan Pablo II, Apenas disfrazado bajo el nombre de Papa Slavo Y cuenta que este nuevo Papa se había tropezado Con la presencia inamovible de una fuerza maligna En el propio Vaticano Y en ciertos obispos de cancillerías Lo que es los eclesiásticos conocedores la llaman la superfuerza Que sería organización una organización de poderosos prelados Que trabajan para cambiar la iglesia católica desde adentro Y que se ha mostrado activa porque muchos de los abusos han tenido signos satánicos. Pero además, en el momento de su fallecimiento, por cierto misterioso, al caerse, el fallecimiento muy misterioso del padre Malachi Martin, al caerse de una silla el 27 de julio de 1999, Malachi Martin estaba trabajando en lo que dijo sería su libro más controvertido e importante como la Iglesia Católica Romana institucional se convirtió en una criatura del nuevo orden mundial para lidiar con el poder y el papado. Este cambio revolucionario dentro de la Iglesia se encuentra en el corazón de lo que muchos ven como la ruptura definitiva de la tradición. En resumen, hay diferentes en resumen, hay diferentes divers, diversos indicios de que hay una presencia satánica dentro del Vaticano. Y es natural que así sea, porque donde está Dios está siempre Satanás tratando de torcer sus frutos. La iglesia es una institución humana de inspiración divina y por lo tanto los hombres pueden torcerse porque tienen libre albedrío. Y parece que en 1963 se entronizó a Lucifer en una misa negra en el Vaticano con la participación de encumbrados, perhelados y poderosos del mundo secular cristiano y al mismo tiempo sucedió en Estados Unidos. Realmente, además, esto lo plantean como una cosa que parece ser, pero además hay fotos de películas, videos, donde hay imágenes del del, del Papa, de los Cardenales, en un entramado como de madera, donde está Lucifer, ahí. Entonces, eh... Está la figura de Lucifer. Eh, alguna vez les hablamos de que el Vaticano estaba lleno de signos satánicos. La plaza de San Pedro es una plaza construida eh, si no me falla el, alrededor del, del siglo IX después de Cristo. Está llena de signos satánicos. El Hay varias columnas alrededor de la base de San Pedro que son exactamente 666. El, en el medio de la base de San Pedro hay un obelisco y rodeado de un óvulo. Eh, el obelisco representa el falo y el óvulo representa el, el órgano genital femenino. Por lo tanto, eso también es un signo satánico, profundo. Eh, Entonces, lo que se hace lo que lo que hace el papa cuando sale a la ventana está prácticamente adorando a satanás entonces es un lugar satánico la el vaticano es un nido de víboras lo hemos conversado muchas veces eh, dijimos que había lavado dinero a la mafia eh, y que no podía ser eh, una sentencia de la corte suprema italiana que no podía ser ejecutoriada porque el Estado Vaticano, como ustedes saben, de acuerdo al Tratado de Letrán, es un nuevo estado, no es un estado diferente al estado italiano. Por lo tanto, la Corte Suprema italiana no tiene jurisdicción en otro estado. Por eso que no no se ha hecho nada, digamos, pero la sentencia está. Entonces, no es una cosa que uno digan ideas así al voleo, no. Eso está demostrado. Entonces, el Vaticano en la fuente de destrucción de la iglesia católica el, el demonio se y se valió de la cúpula de la iglesia católica para llegar a destruirla de hecho el mensaje de Fátima dice claramente de que dice claramente de que Satanás llegaría a la cúpula de la iglesia ya llegó hace rato Y, y que gobernaría y, y, y estaría en los más altos puestos de poder de hecho, eh, ¿acaso no, no les suena a ustedes, queridos auditores que Satanás está gobernando las mentes de todos los que están fomentando la guerra? por ejemplo, el, el presidente de Polonia que quiere que los norteamericanos traigan armas nucleares a su país ¿creen ustedes que es un hombre inspirado por Dios o ese? o es inspirado por el demonio entonces está están cumpliéndose todas las cosas, que las profecías eh, de Fátima en este momento estamos en la fase de cumplimiento eh, y, y estamos en el momento del, del cumplimiento de la mayoría de la profecía la profecía de la guerra, eh, son muchas y se están cumpliendo entonces estamos en el tiempo esta guerra va a ser parada le decía yo que eh, no puedo anticiparles no, no puedo tener la certeza pero así como van las cosas por lo que dicen eh, los especialistas los analistas qué sé yo y, y como van las cosas hoy día esto se va a complicar cada vez más para Estados Unidos es inaceptable pasar a ser un, un un país secundario y dar su su lugar a China y a Rusia es absolutamente inaceptable Europa es otra cosa, porque Europa no tiene, no tiene poder militar, así que depende de Estados Unidos 100%, pero no es, no es aceptable por, para Estados Unidos eh, tener un lugar secundario por ningún motivo entonces el hecho que caiga su economía el hecho que se vea en un lugar secundario va a desatar su locura ya vemos la locura imagínense cuando estén en, en, en caída libre ya eh, en un imperio que va cayendo cuando ya la caída sea irreversible Ahí es cuando se vuelve más peligroso, porque ahí, antes de morir, van a buscar la forma de destruir al enemigo. ¿Y cómo piensan hacerlo? Usted sabe cómo, con las armas nucleares. Entonces, es muy probable que la locura, o sea, la situación que tiene en este momento Estados Unidos, es grave, pero no tan grave como va a ser en un año más, por ejemplo cuando el dólar caiga al suelo, cuando eh, ningún país quiera eh, negociar en dólares, ni, ni transar con Estados Unidos, que quede absolutamente solo Estados Unidos. ¿Y, y, y, y a merced de qué? Y, y qué? ¿Y qué cómo se sustenta? Entonces, eh, ahí es cuando se pone más peligroso. Entonces, la guerra nuclear todavía no viene, por una cosa lógica, puede venir mañana, cierto pero estamos especulando base a lógica, en base a, a, a conocimiento de profecías, en base a conocimiento de, de de analistas especialistas en el tema. En fin, en base a diferentes cosas estamos especulando. Nosotros podemos eh, pensar que esto va a contenerse un poco, van a haber pequeños... Eh, no sé, negociaciones o, o altos al fuego, qué sé yo pero esto no va a parar esto ya no para es imposible, es, pero es que es imposible eh, no es que yo lo desee pero es imposible si las cosas están dadas así, están lanzadas, esto ya la guerra económica siempre termina en una guerra militar tenemos parece preguntas de nuestros auditores por acá Lorena desde la cuarta región interesante el programa, muy bien documentado Pero, si viene Jesús pronto, ¿quién es el anticristo? Vladimir Putin, ¿qué líder es? La iglesia es un símbolo, existe, ¿y por qué está en la tierra? Ya que viene... Ya, eh, Lorena, mira, eh, el anticristo no es Vladimir Putin ni ningún gobernante que sea eh, conocido. Es una persona que no es conocida, que está en la sombra. Pero ya pronto se va a dar a conocer. Y ahí te vas a dar cuenta que no es Vladimir Putin. Porque están preparando su aparición para engañar a muchas personas, tal como fue dicho en la Escritura, como un falso Cristo, un hombre de paz. Entonces, muchas personas van a creer que él es el Mesías. De hecho, los judíos lo van a promocionar como su Mesías. Recuerda que los judíos... ...hace dos mil años no aceptaron al, al verdadero Mesías... ...entonces... Eh, ...el Anticristo tiene el objetivo... ...de producir la selección... ...el Apocalipsis... ...es un proceso... ...traumático... ...donde Dios nos da la oportunidad... ...de salvar muchas almas... ...si no hubiera Apocalipsis... ...y viviéramos todos en una paz de muerte el 99,9% de las almas se pierde. todos nos perdemos. Pero gracias al apocalipsis vamos a nos va gracias a los eventos que nos va a entregar el Señor como el aviso y la presencia del anticristo nos va a dar la, la posibilidad de salvarnos. Algunos vamos a pasar con un 4 el curso y otros podemos pasar con mejor nota según lo que hayamos hecho si somos capaces de pasar la prueba del anticristo, podemos pasar con un 6,5 o un 7. Esas son las posibilidades. Esa es la función del anticristo. En la en la prueba máxima para la purificación de las almas para probar la fe para probar al guerrero, para probar al, al verdadero hombre de fe. Eh, entonces es una prueba Necesaria Que va a ser difícil Sin lugar a dudas Pero es necesaria Para ver si somos capaces De reconocer El mal Y elegir El bien El anticristo va a ser Maestro del engaño Nos va a engañar va a buscar engañarnos. Por eso es que es importante conocer la Biblia. La Biblia la están destruyendo, la están prohibiendo en países ateos, justamente porque no es que sea tan mala la Biblia, porque si la están destruyendo es porque algo quieren que no se sepa. En la, en la Biblia está la cronología de todo el proceso que vamos a vivir ahora. Entonces ellos no quieren que nosotros sepamos ese proceso ni la cronología, porque así es más fácil que nos engañen. Entonces, eh, el objetivo del del anticristo es ayudarnos a Dios en el proceso de selección. Aunque tú no lo creas, no es enemigo de Dios el anticristo. Es un instrumento de Dios, justamente para eh, la selección de los mejores hombres. Cuando hablo del hombre, hablo de no de género, sino hablo de la raza, de la, de, del hombre de la especie, no del, del género del, de la raza humana, digamos ¿otra pregunta? En la semana santa ¿qué simboliza verdaderamente la muerte de Jesús? pregunta Florentino yo siempre lo escucho, me interesa su programa pero estamos celebrando un acto de redención por la humanidad pero era necesario, ¿y por qué? Siempre me he querido responder y nadie, ninguna iglesia me lo ha respondido. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué tenía que venir a morir por una raza tan insignificante como la nuestra y tan poco evolucionada? Bueno, eh, mira, querido Florentino, esta pregunta es eh, bastante recurrente. Eh, siempre las personas hacen preguntas más o menos similares en torno a Jesús. Jesús eh, vino a pagar una deuda tuvo que nacer en, en carne nacido bajo la ley como dice la escritura para pagar una deuda contraída en tiempos de Moisés donde eh, Dios salvó al pueblo elegido que era humilde el, tiempo, el pueblo judío en ese entonces era humilde y a pesar de eso a pesar de todos los prodigios que mostró Dios a ese pueblo, este pueblo traicionó a Dios. Y eso desató la ira de Dios. Entonces, Moisés, que quería mucho a su pueblo, se ofreció para pagar esa deuda. Pero Moisés no podía pagarla, porque Moisés necesitaba un ser puro. Y Moisés no era puro. Entonces, Moisés, eh, Por eso tuvo que venir Jesús. Y para sacarnos de la ira de Dios, y lo dice la Escritura, como dice, lo hemos mencionado muchas veces, que que no cree en el Hijo, no verá la vida, y la ira de Dios permanece en él, dice eh, la Escritura, el Evangelio permanece significa que estaba estaba la ira de Dios o sea, si nosotros si Jesús no venía nosotros nos íbamos a perder todos no y, y el planeta probablemente se iba a transformar en un agujero negro eso eh, eh, puedes creerlo o no, digamos yo te lo tengo que decir y no tienes que creerlo pero yo te lo tengo que decir porque yo es lo que yo tengo como verdad el tiempo dirá si es verdad o no de alguna manera se podrá saber en el tiempo del aviso ustedes van a saber si lo que le estoy diciendo es verdad o no ahí van a saber la verdad porque ahí en ese momento que es el momento de la iluminación de las conciencias todos, cual más cual menos, todos vamos a saber la verdad entonces vamos a saber, vamos a tener por un momento breve una capacidad que no tenemos en este momento y vamos a ver lo que es verdad porque el Señor dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, todos los seres humanos, de alguna manera les llegará el Espíritu de Dios, y en ese momento nos veremos realmente como Dios nos ve, y entonces, eh, ahí veremos si es verdad, pero volviendo a, a Jesús, Jesús vino, a, ¿por qué tuvo que morir? Bueno, no tenía que morir. El proyecto inicial era que si no lo si no lo no lo aceptábamos, él tenía que dejarse torturar y, y a lo mejor irse. Pero porque basado en su lógica, si ¿sí? cuando él mandó a su apóstol a predicar de dos en dos les dijo, si ustedes van a un lugar y no lo reciben, sacúanse los pies y se van. Entonces, bajo esa misma lógica, él tendría que haber dicho, si no me recibieron, entonces me sacó los pies y me voy. Pero su infinito, un infinito amor que nosotros no podemos comprender, a pesar de todo el poder que demostró, demostró que era Dios con su poder. Y nosotros, la peor civilización de la galaxia, eh, que lo maltrató, lo escupió, lo lo humilló, y lo rechazó y lo mató, eh, él se dejó matar porque perfectamente podría, en un chasquido de dedos, habernos destruido a todos, los que estaban en ese momento, ¿cierto? Entonces, pero no lo hizo, sino que se, al dejarse matar, él nos daba una oportunidad. Por eso que dicen que nos salvó. Nos salvó en el sentido que nos dio otra oportunidad, un periodo de gracia. No hubiera salvado de forma definitiva si nosotros lo hubiéramos aceptado. le hubiéramos creído, después de haber visto todo lo que vimos, y lo hubiéramos aceptado. Pero nos salvó en forma relativa porque nos dio una oportunidad. No nos salvó ya como humanidad, pero sí nos dio la posibilidad en un periodo de gracia de 2000 años de alcanzar cada uno ya en forma individual la salvación o la redención por medio de nuestras obras. Y va a venir a tomarnos el examen ahora al juicio, y eso lo dijo él entonces eh, vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan a salvar, o sea que no estamos salvados porque si va a venir a salvar no quiere decir que no estamos salvados y la escritura lo dice cuando pasen estas cosas, todas las cosas que están pasando ahora, heridos la cabeza y alegrados porque tu redención está cerca, o sea tu salvación está cerca, o sea falta todavía no la hemos logrado es una salvación relativa a la que Pero es una oportunidad más que una salvación, lo que nos dio. Y ahora sí, viene a tomarnos el juicio. Y a pesar de todo eso, y nos da un montón de oportunidades, que son todo esto que estamos conversando, el apocalipsis, el aviso, etcétera etcétera Aunque usted no lo crea, la presencia del anticristo también. Entonces, todas estas cosas son por amor, para que el mayor número de, de humanos pueda salvarse aunque usted no lo crea. Bueno, queridos auditores, estamos en la hora y los tenemos que dejar. Le damos gracias a la producción de la radio que siempre nos da eh, harto tiempo, ya son las 0 horas, así que lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, Una Alternativa. Muchas gracias y buenas noches.